Bueno, esta canción que vamos a cantar.、Eh, el año pasado nos aventamos en una aventura que se llamó Ciudad Lipton. Y, y bueno, Dios nos abrió las puertas en, en, en muchos lugares con, que no, no, no, antes no habíamos tocado ni imaginado. ¿no? Y una de las canciones que estuvieron sonando en la radio en casi toda la República, menos aquí en el DF.、Eh, ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Bueno, cuando te enamoras de alguien, ¿sabes qué? Lo que sucede: tus pensamientos se te van atrás de esa persona todo el día y la ves en donde quiera, ¿no? Y esta canción se llama Pensar en ti. Yo sí. 私は思い出したこと、私は思 s ぜな、er no、e なぜなら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、な e n ら、e ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、な おはようござい